En tus labios de ocasión, en una s o r d i d a pensión de Leningrado, sin pasaporte y fuera de la ley, pero borracho como un rey desheredado. 50 rublos era un potosí, y tú desnudo, un maniquí de grana y oro, nos dieron llave. s De la suite nupcial, que era un cuartucho de hospital sin inodoro. Nos quedaba para un vodka con limón y un tostón r del bench, e m i q u e de la esquina. Cuando agonizó el p a l y q u e q u e ansiedad. なんでかいなんでかいなんでかいなんでかいなんでかいなんでかいい Que nos cruzáramos aquella noche loca. Balbuceamos cursiladas todo a cien y rodamos descosiéndonos la boca. Nos matábamos de ganas de vivir, sobreactuando el bodevin de la bohemia. No dormir era más dulce que soñar y envejecer con dignidad. ブラックのようなものを見つけた。 あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ Ayer salías morena de un café, ya casi medio siglo que no te veía. Eras rubia, si no recuerdo mal, dije, y mintiendo, estás más guapa todavía. Me aceptaste una cerveza sin alcohol, se nos había muerto el sol en los tejados funerales. Y con nada que decir, v i e n tus pupilas, un añil mal dibujado. No sé por qué sigo escribiendo esta canción, pero me sangra el corazón cuando lo、no, urjo.、No, no. Supe que te casaste con un juez, y Leningrado es otra vez San Pedro. Si Quedamos, pásame tu dirección y de vuelta a la oficina se e s t r e l l ó una golondrina en mi balcón, porque la revolución.